Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director de hotel y relaciones públicas de Enjoy Punta del Este con Javier Ascurra. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer estar con ustedes. Gracias por atendernos, Javier. Al contrario, el contrario. Eh, cuando reinauguraban, por llamar de alguna forma, o reabrían el, el hotel después del efecto pandemia, eh, allá por el mes de de diciembre hablábamos de las expectativas que se generaban en una situación tan particular y tan acotada como era de tener una temporada sin extranjeros, ¿verdad? Eh, ya ha pasado el mes de febrero, también el, eh, el mes de enero, también el de febrero y recorriendo marzo. ¿Cómo ha sido la la experiencia vivida en este verano tan particular? Bueno, una experiencia bien particular y, y, y que nos requirió obviamente muchísimo muchísima creatividad. Como bien decías, cuando planificamos la reapertura teníamos ciertas expectativas que ya de por sí eran expectativas bajas sabiendo que, bueno, eh, la situación que se estaba viviendo en la región y demás. Una vez que nosotros definimos la reapertura es que además el gobierno define también el cierre total de fronteras, poniendo la expectativa que teníamos que ya era baja termin siendo obviamente más baja aún y bueno tuvimos que eh, básicamente como decía al comienzo agudizar mucho nuestra creatividad nuestro ingenio y, y, y, y trabajar justamente para ver cómo hacíamos para que el público En definitiva que va a ser solamente el uruguayo y en alguna otra oportunidad hemos hablado que el 95 históricamente el 95% de nuestros clientes fundamentalmente en verano son extranjeros o han sido extranjeros y bueno con ese 5% que que nosotros solíamos tener recibir, ver cómo hacíamos que, bueno, se transformara en el 100% y que fuera de alguna manera la mayor cantidad posible de, de gente, de clientes, de huéspedes, de visitantes que, que tuviéramos en el hotel. Y bueno, fue realmente un proceso muy muy desafiante. Sí, es una temporada que estuvo incluso por debajo de nuestras expectativas, que ya sabíamos que iba a ser una temporada donde íbamos a, a trabajar a pérdidas. Pero bueno, nosotros siempre tratando de mirar el medio el medio vaso lleno, en definitiva, Eh, creemos que tuvieron tuvieron aspectos eh, positivos fundamentalmente a nivel de, de equipo vimos que nuestra gente nuestros colaboradores todos nuestros equipos bueno se transformaron realmente en, en, en promotores de, de nuestra de nuestra empresa de nuestros servicios de a la hora no solamente de recibir a aquellos que nos visitaban muchos de los casos gente que nos visitaba por primera vez como te decía uruguayos sino a la hora de proponer y pensar propuestas justamente que pudieran atractivas para para este público y ahí fuimos con un montón de propuestas gastronómicas que fueron de muy buen recibo eh, obviamente que, que el casino estuvo generando sus, a, sus actividades también eh, a nivel hotel que es una de las sorpresas que nos que nos llevamos en definitiva obviamente que con las tarifas muy ajustadas a la realidad verdad pero logramos que también el público uruguayo público de, del interior del país nos visitara incluso con fines de semana varios fines de semana que tuvimos las 200 habitaciones que teníamos disponibles a la venta vendidas y eso como te decía fue un gran esfuerzo, un gran trabajo de de resiliencia de toda nuestra gente, de todos nuestros nuestros equipos, por supuesto que a, a partir de, de la visión y el liderazgo de la de la dirección, de la gerencia general, Ignacio Sarmiento y todo el equipo de de, de dirección, pero bueno, eh, sí, muy desafiante, la verdad que ha sido este bueno, eh, un, un permanente esfuerzo por por intentar justamente, bueno, mover un poco ese, esa gran estructura, te decía, nos queda el, el, el sabor dulce en definitiva de que dimos todo, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para para intentar paliar esta situación, y bueno, hoy en día, ya entrando en el mes de marzo, de alguna manera también somos más optimistas incluso que en el mes de diciembre, más allá que sabemos que lo que se viene ahora es la famosa temporada baja, o de todos los inviernos, pero que también, bueno, a la vacuna mediante que ha empezado ya a circular en, en nuestro país, que está circulando también en la región. Algunos mensajes también de estos últimos días del, del presidente de la República que nos hacen, de alguna manera, bueno, tener cierto optimismo, obviamente, que con mucha cautela y con mucha responsabilidad, pero pensamos que ya en algunos meses vamos a estar dejando atrás esta, esta pesadilla que ya hoy en día está llevando un año. Eh, Javier, en eh, la pasada semana transcurrió eh, la información en lo que tiene relación a la posibilidad de un acuerdo de Enjoy con una empresa que es eh, competencia directa como para fusionarse, así lo entendí yo, de cara al futuro en lo que tiene que ver con la operativa, ¿eso eh, es así?, eso es eh, algo que está por ocurrir es un trascendido que quéro le puedes dar a esa información bueno no a, ahí como como la misma noticia de ir fue una conversación planteo eh, telefónico como mismo decía la, la noticia informal y de alguna manera es una conversación que se está manteniendo como decimos nosotros aguas arriba de chile que la verdad que nosotros estamos bastante ajenos a, a esas conversaciones y tenemos que no va a A, a, a impactar y afectar mayormente la, la operación de Punta del Este. Nosotros, como te decía, es eh, y, y la noticia bien lo decía, fue un llamado telefónico que, que recibió el presidente de la compañía, o sea que no hay eh, formalidad en, en ese sentido. Y bueno, nosotros sí estamos muy enfocados, más que nada, en, en operar Punta del Este, como te decía, en, en seguir empujando el, el, el, el la propiedad de, de Punta del Este, y de hecho... Lo hablábamos el otro día también estamos por supuesto que ya planificando y proyectando lo que van a hacer las actividades, algunas noticias eh, nosotros las vemos como muy positivas acá en Punta del Este y, y me meto puntualmente en, en, en alguno de los de los de los detalles y por ejemplo el, el lunes próximo que vamos a estar reabriendo después de un año, es una una reapertura que a nosotros nos pone muy contentos, el gimnasio, el famoso gimnasio y spa de, de Enjoy que hace un año que lo tenemos cerrado, así que obviamente no solamente nuestros huéspedes y clientes lo usufrucan, sino que tenemos una masa crítica o una serie de, de, de, de abonados y afiliados locales, gente que reside y vive en Punta Este de Maldonado, que hace un año que no está pudiendo ir a, a bueno a generar sus actividades, obviamente deportivas, actividades físicas, es, también se transforma en un espacio social. El lunes próximo lo estamos sabiendo abriendo también, obviamente con las restricciones que ameritan la, la situación y, y, y, y, y paso a paso, pero bueno, es un buen mensaje donde eh, nosotros, por lo pronto te decía, estamos preparando todo para esa repertura junto a un gran trabajo que venimos haciendo también para seguir planificando actividades para los próximos meses, ¿verdad? Bien. En síntesis, entonces, esto que trascendió fue un contacto que tuvieron las autoridades de esa empresa con, con referentes de ustedes en, en Chile, pero que eh, en principio no no incluiría a Enjoy Punta del Este. Es así. Sí. No, no, no es que incluya o no incluya sino que simplemente es una, una conversación telefónica y, y bueno y el resto son especulaciones y no pasó de eso y, y no exacto, no, no ha pasado eso lo que no quiere decir que no que no pase bueno es por eso son serían especulaciones es de decir que pueda pasar o que, o que no pueda pasar si si han habido llamados como esa llamada puntual que fue la que trascendió en la prensa y, y en realidad son conversaciones que se llevan a, a, a otro nivel pero sí como, como bueno como han sido otras Otros episodios anteriores no no afecta eh, a, la, a la operación de punta del este y sí, nosotros lo que estamos es obviamente y lo que te decía muy enfocados en bueno en seguir empujando esta esta situación de, de, de bueno de, de punta del este que ya sabemos que ha venido siendo muy complejo y que hoy en día lo vemos con, con la luz al final del túnel o con más optimismo más esperanza cuando hablas de la expectativa que genera en eh, algunas algunas este, expresiones del presidente de la calle Po mmm, lo lleva a esto a pensar que de repente semana de turismo puede ser una semana con, con, con mayores posibilidades de flexibilizar las limitaciones que genera la pandemia y, y no no la verdad que no, no, no nos queda claro y no podríamos aventurar tampoco nosotros una fecha incluso hacer en, el, en la entrevista que dio en, en Canal 12 lo volvía a manifestar como un anhelo de parte suya pero sí entendemos que, que ya ese anhelo o, o esa de o ese deseo ya es una manifestación de, de interés y obviamente como ha sido durante todo este proceso han estado muy este atentos y muy ágiles de alguna manera para ir bueno sorteando todos los obstáculos que se han ido presentando en esta en estos de 12 meses Entendemos que el hecho de que ya lo tenga muy presente y que obviamente lo estén analizando, como también manifestó, creemos que, bueno, más temprano que tarde va a estar también generándose esa, esa posibilidad. No sabemos si podrá ser en semana de turismo, por supuesto que, que nosotros sí somos este muy eh, optimistas eh, casi irusos y pensamos que, bueno, ojalá que sí. es También una expresión de deseo más que más que otra cosa y, y ojalá que así suceda, pero si no fuera... Para Semana de Turismo entendemos que sí, próximas semanas, próximos meses se va a ir flexibilizando en la medida, obviamente, que también la gente siga vacunándose y se vaya inmunizando a nuestra comunidad, ¿verdad? Javier Ascurra, gracias por esta conversación, muy amable. Por favor, un placer. Garza. Buena jornada, chau.